FM Moreno 90.1 Estación de radio. Siempre abrí las puertas. Eh, para gobernar Moreno bien con los mejores hombres de la comunidad. Nos está acompañando la Corriente Nacional de m i l i t a n c i a La política es una combinación de ambiciones personales, v o l u n t a r o e、eh, no es Andrés a r r e i r a el intendente, o gente de él, o gente que、eh, manda a él supuestamente a hacer este tipo de、Eso、cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo? Por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y v o l v é a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. La medida progresista anunciada en el noviembre. Exactamente del año 2010, denominado operativo Sentinela, tiene por supuesto las causas que pudimos ver en este tiempo. Se naturalizó la presencia de gendarmes en las calles de la provincia de Buenos Aires, hombres de verde que paran, indagan, preguntan, con armas en mano. No importa quién es, lo importante es marcar presencia y, por supuesto, también participan en esto que es promover la seguridad nacional y cuidar a los ciudadanos. Esta medida progresista, anunciada a finales del año 2010, muestra también cuáles son los lineamientos políticos. En materia de seguridad que lleva adelante el Gobierno Nacional. Por un lado, reconociendo a través de entrevistas y discursos de la ministra Nilda Garré que la bonaerense es imposible de controlar y que por eso va a salir a la calle una fuerza que está más controlada por Nación. Y por el otro lado, haciéndose eco de las demandas. Que justamente aparecen en los medios corporativos del pedido de mayor seguridad. Y cuando digo que gendarmería muestra eficazmente cuáles son los lineamientos políticos, hablo, por ejemplo, de lo que pasó con los hermanos Com. Mirá que se había presentado como otra buena noticia el diálogo de Florencio Randazzo. Con las personas que se encontraban acampando, porque ya no están más, a la vera de la 9 de julio. Hacía cinco meses, más de cinco meses que estaban allí, sin respuestas. Se había comenzado una huelga de hambre que llegaba casi una semana, hasta que se abrieron las puertas de ese lugar que dicen que es de todos, pero termina siendo algunos pocos. Y se llevó adelante un diálogo que promovía una reunión para el día de hoy, lunes. Bueno, antes de esto, que era la apertura de este diálogo que prometía escuchar, no solucionar, llegó gendarmería, por supuesto con armas en mano, intimidando, subiendo a los hermanos Com a un colectivo para que vuelvan a su lugar. Allí donde nadie los ve, al norte de nuestro país, donde son asesinados como consecuencia del hambre, la pobreza y las enfermedades, ahí tuvieron que volver, ahí los mandaron. Pero no estaba solamente gendarmería y había militantes que hicieron la descripción de la presencia de militantes de la cámpora allí, que por supuesto acompañaban esto. ¿Pero por qué empezamos con el operativo Sentinela? 9.000 gendarmes en las calles de la provincia de Buenos Aires. Que paran los colectivos también e indagan a la gente y no solamente a los que valen los automóviles haciendo algún control de tránsito. Es por averiguación de antecedentes, de una lista que no sabemos dónde está. La revista Su Estado. En su última edición, que tiene como tema principal Policía, una banda descontrolada, mafia, impunidad y política, le dedica una nota principalmente a lo que es la estructura de gendarmería y a desmentir esto que fue presentado como la, por la ministra de Seguridad como algo que estaba planificado. Que tuvo buenos resultados desde el 2010, fin del 2010 a esta parte, y que se está cumpliendo con lo que se había planeado en un principio. Y hay una efectiva coordinación entre los jefes zonales de cada fuerza. Por supuesto, n nuestro distrito, haciendo eco de estas medidas nacionales, ya tienen un lugar efectivo sobre Ruta 23, donde allí descansan o hacen los intercambios necesarios para seguir con estos operativos. Pero gendarmería, esta que tiene que estar en las fronteras de nuestro país, tiene una historia con un pronto o u a r i bastante negro y que estuvo presente en las represiones históricas, en las luchas sociales por trabajo y dignidad, y que por supuesto marcó la muerte de militantes o personas que luchan por sus derechos. En la revista Su Estado aparece. Esta nota en donde menciona esto y dice: La historia de gendarmería en las últimas décadas está ligada a su función como brazo ejecutor de la política represiva del Estado contra las pobladas que surgieron en el interior del país durante la década del 90. Imposible olvidar las gestas de resistencia y coraje de los habitantes de ciudades y pueblos devastados por las privatizaciones petrolíferas, como Cutralcó. Tartagal, general m o s c o n i a la hora de enfrentar la represión de los gendarmes en las rutas bloqueadas. Del mismo modo, durante el efímero gobierno de De La Rúa, gobierno al que pertenecía, dicho sea de paso, Nilda Garré, como secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, la misma fuerza protagonizó la sangrienta represión nocturna. Contra la protesta de los trabajadores del Estado, en el Puente General Belgrano, en la provincia de Corrientes, con la muerte de dos jóvenes como consecuencia directa. A partir de estos episodios, se empieza a trabajar en lo que es contar la cantidad de casos de gatillo fácil, represión, muerte como consecuencia de esto. Correpi, por supuesto, citada. En cada una de las investigaciones que se realizan al respecto. Y manifiesta también cómo se v e los casos de gatillo fácil cometidos por gendarmería y prefectura entre 1983 a 1996, que son muy pocos y geográficamente están localizados en zonas de frontera. A partir del año 96 empiezan a aparecer por todos lados. Y aquí. Es donde no podemos dejar de lado esto que se menciona: la convivencia entre personas, parte de esta estructura represiva, algunos buenos y otros malos. Esto lo habrá escuchado usted: policías buenos y policías malos. Por supuesto, de la voz de la ministra de Seguridad, que dice: no hay derecho a que unos malos ensucien la tarea de los buenos. Y la mayoría cumple honestamente una tarea muy compleja. Estos fueron los argumentos que intentaron poner a salvo a una institución cuya actividad prioritaria hoy sigue siendo el manejo discrecional del delito a gran escala como método recaudatorio a partir de una compleja red de complicidades en la que participan punteros y funcionarios. Por supuesto que esto último nadie habla. Porque las fuerzas represivas de cualquier color terminan siendo funcionales al poder de turno. Y por supuesto que esta medida progresista se cae en un discurso que sigue siendo funcional a los pedidos de seguridad que no quieren mirar a los sectores más vulnerados, esos de los barrios, esos que vos y yo conocemos. Esta fórmula es siempre la misma. Finalizando, decimos esto. Por un lado, uniformados en la calle, estigmatizar al pobre y responder a los reclamos de la paranoica clase media. La bona e r e n c i a por supuesto, nadie la toca y gendarmería sigue haciendo la función que le encargó el Gobierno Nacional. Esto es recorte informativo. Empezamos de esta manera. Veinte minutos pasaron de las nueve de la mañana. Quédate ahí, que tenemos mucho para contarte.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 porque fuimos p o todo el power パラ m テデモセ m ラマレギ m キミキミ m ミ todo el poder ソ e r dame dame dame dame todo ダメでダメでダメでダメで Vivimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos ¿Cómo, cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta. en <ende> lo me <Cal iente. S 1> dame dame dame dame t todo el power para que te demos en la madre". Me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el, en el momento que se desata todo, todo esto, se, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de, de Diego.、Se、empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad, que ese día no era muy. Accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba v i e n d o allá arriba por, por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no, no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1 Estación de información. Vamos a utilizar una frase que lo escucho mucho últimamente. Dice: Otro día de buenas noticias. Y otro día de buenas noticias implica hoy tener que hablar, por supuesto, y no dejar pasar lo que pasó el día viernes, en la 9 de julio. El desalojo de los hermanos Com, gendarmería, como explicamos en la editorial, y la presencia de militantes de la agrupación que acompaña al gobierno nacional, que es la Cámpora. Constituida en su mayoría por jóvenes, que por supuesto estuvieron allí presentes, y hubo expresiones de todos los medios. Y nosotros no nos quedamos con uno solo, sino que leímos tanto lo que decía Perfil, lo que dijo Clarín, como también lo que dijo Página 12 y lo que dijo este medio de información alternativa que citamos en muchas ocasiones, que es la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Para hablar de esto, se encuentra aquí Fernando Choa, compañero de esta. Radio Recuperada. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia. A veces, cuando uno menciona algunos análisis en el programa de la tarde y aquí en la mañana, espera que no acierte con esos diagnósticos. Y hace semanas atrás, y más precisamente hace un mes, señalábamos y recordábamos El Malón Invisible de La Paz, de Marcelo Balco, una entrevista que hemos realizado y que nos contaba lo que había sucedido en el año 45 con el Malón de La Paz. Que venía del norte del país a exigir que se cumplan las promesas de Juan Domingo Perón en aquel entonces presidente. Promesas electorales, por cierto. Que hablaba de la expropiación de las tierras y de una reforma agraria que nunca se realizó. La respuesta del gobierno de Perón en aquel momento fue subirlos a un tren por parte de gendarmería y llevarlos a Abra Pampa. La situación r e s u l t a d o una. Rotunda represión, salvaje represión, sin que los medios supieran o manifestaran lo que estaba pasando en a b r a p a m p a Debo confesar que no da mucho gusto a veces llegar a estos diagnósticos porque cuando uno analiza la información, lee todos los medios para no quedarse en una mirada cíclope en la que intentan establecernos los medios hegemónicos estatales y privados. Porque también hay que remarcarlo, es decir, cuando hablamos de discurso hegemónico, hablamos en esa magnitud, si no, que nos quedaríamos en la funcionalidad y no es nuestra intención. Da, mirando las fotografías de la agencia Walsh, de perfil, de otros diarios que hemos encontrado, esa sensación comparativa, un espejo de lo que había sucedido en el 45. Salvo que hay un elemento a analizar que es que en el día de hoy, y es algo que. Lo está esperando la comunidad COM. Tiene a las 18 horas esta reunión en la Casa Rosada Félix Díaz. Hay que decir también que hay una convocatoria importante de,、eh, para las organizaciones sociales y los militantes que acompañaron esta lucha de los Hermanos COM, que no es solamente hace cinco meses, Fernando, desde que comenzaron. Este acampe en la 9 de julio,、eh, la muerte sistemática como consecuencia de la pobreza, el hambre la exclusión es continua y no pasa solamente en el norte de nuestro país, sino que sucede aquí también. Pero visibilizar esta situación y poner sobre la mesa la cuestión de los hermanos, de los pueblos originarios, es fundamental para hablar de esto. Así que hoy a las 18 horas se espera también. Y se ha llamado a través de los medios alternativos de comunicación a los militantes y miembros de organizaciones sociales a que participen y se hagan presentes aquí en esta reunión, esta promesa de reunión que apareció la semana pasada, cuando muchos plantearon como otro día de buenas noticias. Por eso empezaba así、eh, el comienzo de este diálogo, porque se hablaba de que la solución estaba cercana. ¿No es cierto? Es que no hay ninguna solución concreta, sino que, como bien vemos, sigue lo que.、Eh, Veíamos el día viernes, política de represión, intimidar a un pueblo que ya sufrió muchas consecuencias como parte de esto que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. Sí, Gendarmería subiendo a la comunidad com rápidamente a los micros que lo s llevaron a Formosa, acompañados muy cercanamente con el silencio que amparaba esa, esa situación de jóvenes militantes de la Cámpora. Esto no lo está diciendo Fernando Choa, sino que lo han. Denunciado muchas organizaciones sociales, entre ellas Madres de Plaza de Mayo, Nora de Cortiña, de línea fundadora, que la hemos llamado, ha decidido no hablar porque es un día muy especial para la comunidad CON por esta reunión que estamos señalando. Y dijo que no era el momento de, de, de, de mover el avispero en el día de hoy, pero es un tema que ha hablado con los medios de comunicación, porque no、el、es que se inventó esa declaración. Y dio declaraciones en donde habla de la vergüenza que le ocasiona esto que sucedió el día viernes, diciendo también que parecería que no hay tolerancia bajo ningún concepto. Y ante esto también respondió Florencio Randazzo diciendo que no podía creer lo que había dicho Nora e de Cortiñas. Sí, dijo que no podía creer lo que había dicho, es decir, no podía creer la canallada. La canallada. r a textual de, de Randazzo, lo cual, si uno analiza todo el silencio, también es canallada. Y hubo mucho silencio en cuatro meses de acampe, en la 9 de julio. Hubo silencio y hubo mentiras. Porque esto también hay que decirlo. Mencionar que algún funcionario público、eh, dijo: Yo fui a el, la provincia que gobierna Gildo y Fran, y no es tan así como lo plantean acá. Eso también es una canallada, y habría que hacerse eco de esto que sucede, por supuesto. Y lo dicen las personas que viven allí, nosotros continuamente, desde los testimonios y de las acciones concretas. Para que esto no quede en un comentario, los invito a escuchar las palabras de Nora de Cortiñas, denunciando esta situación, siendo concreta. Dijo: Tolerancia cero. Parece que estamos viviendo ese momento. Era una especie de, de patota de jóvenes a provocar esta situación. Bueno, nos duele, nos duele que estos jóvenes. que son de la cámpora y de, de organizaciones a f í n al gobierno, que vengan a, a provocar. No sé, es no algo no extraño.、Camión. Eso no estaba planificado. Que hoy tenían que ya estar arriba de un camión y é n d o s é Eso no estaba estipulado con día y hora y fecha. Por eso que esto es así compulsivamente. Bueno, acá se van o no se van y después que venga una patota de pibes. Con los que caminamos todos los días, viste, no es que sean、sí. extraños. Con los mismos chicos que vamos, que vamos a este, las 24 fechas de 24 de marzo. ¿Me ¿Referís a la gente de la cámpora? Sí, y, lo, y otros que a lo mejor habrán venido junto con ellos. Me extraña, ¿viste? Porque hemos compartido、eh, el acto d e ciencias económicas. Este, no, es, no, no, no estamos entre enemigos, eso digo yo, ¿viste? Y entonces esto es un acto de discriminación que es muy serio. Es doloroso porque esto parece tolerancia cero. Eh, sacaron al, gendarme, al jefe de los gendarmes y ya ellos se tenían que ir. Trajeron los camiones, trajeron un micro. Es como, como una cosa de, de provocación, de disgusto. Que Esto así, de esta manera, este, nos duele. Nos duele, nos preocupa y nos duele. No es modo de, de, de actuar. Pero el, la llave para solucionar la tiene、eh, la presidenta Cristina. Él tiene la llave para solucionar esto. Página 12, en los títulos del día sábado, no trabaja esto que sucedió en la avenida 9 de julio. Tim e p o argentino tampoco lo tiene en su tapa. Vamos a seguir buscando, a ver si apareció el domingo. Vamos, estamos viendo por. Los medios digitales, a veces la valoración de la información y de las notas es diferente que lo que sucede en lo gráfico. Así que seguiremos buscando, pero hasta el momento, y por supuesto, invitamos a los, a los oyentes a opinar acerca de esto al 1561-5403-59 o al 466-6559. Pero hasta el momento, página 2 y tiempo argentino, en la edición del sábado, no vemos una nota relacionada con este tema. Los,、eh, la información principal que se trabaja es el tema de Techín. Y la postura del gobierno con esta empresa en este último tiempo. La escuchaba atentamente a Nora y en un momento dijo: No puedo creer que esos chicos que caminan con nosotras los 24 de marzo, que están en las luchas, hagan lo que hicieron. Parece tolerancia cero. Ahí salió rápidamente、eh, el ministro del Interior, Felicio Arrandazo, a contestarle, con mucha dureza por cierto, y sostuvo que la madre del Plaza de Mayo había dicho una canallada. Ante lo que vos escuchabas, las palabras de Nora de Cartiñas. En el día de hoy, Randazo se reúne con Félix Díaz, cacique de la comunidad CON, La Primavera de Formosa. Lo va a hacer junto al ministro de gobierno de Formosa, Jorge González. Así va a ser la mesa de diálogo del día de hoy, 18 horas. La comunidad CON ya está en Formosa. Vaya a saber en qué condiciones, porque eso no se informa. Lo que se dice también es que la cantidad de donaciones que habían llegado tampoco se pudieron transportar. No, porque fue muy inmediato todo. Pero. q u e a subir rápidamente al micro. Es información que trasciende y que se puede ver en los medios alternativos.、Eh, tampoco pudimos hablar con Félix Díaz, hay que decirlo. Llamamos por teléfono tanto a Nora de Cortiñas como a Félix Díaz para poder realizar una entrevista. Y deciden. Eh, lo que tomaron es tomar la decisión de hablar luego las 18 horas cuando se efectúe este diálogo con el Gobierno Nacional. ¿Qué dice la agencia de noticias Rodolfo Walsh? El Gobierno Nacional, en sintonía con el de Formosa, los COM doblemente desalojados. Sorpresivamente, ayer por la mañana se hicieron presentes en el ACAMPE COM de Avenida de Mayo, entre 9 de julio y Lima, personal de Gendarmería Nacional y Policía Federal, con orden del Ministerio del Interior para desalojarlos. Esta vez del acampe que hace casi cinco meses、eh, están llevando adelante, velozmente lo subieron a un micro con destino a Formosa. El referente Félix Díaz permanece en Capital Federal para la primera reunión del próximo lunes en Casa de Gobierno. Lo que se dice es que en la asamblea del día jueves se había decidido igualmente que se iba a levantar este acampe, pero que se iba a esperar el diálogo. Que se va a efectuar、uh -huh. hoy, lunes, a partir de las 18 claro, horas. Se había, se había abierto la d i s t a n c i a de diálogo, algo que no había sucedido en los cuatro meses de Acampe, salvo que no fue la presidenta Cristina Fernández de k i r c h n e r Recordemos que desde el año pasado vienen exigiendo una, una audiencia con la presidenta. Esto no se logró, sí pudieron hablar muchas veces con, con Florencio Randazo, que esta vez lo recibe a las 18 horas nuevamente, pero. No pudieron dialogar directamente con la presidenta, que tampoco la mandataria los mencionó en ningún discurso que hemos escuchado en estos meses. Continúa diciendo la agencia Walsh: no hubo balas, pero hubo patoteada. La regresión se hizo presente en cada uno de los ojos de los COM, que vivieron el horror de la violencia, que las fuerzas de seguridad del gobierno de Gilles Fran les、eh, propinaron en su comunidad la primavera de Formosa el año pasado. Esta vez el crédito se lo llevó el gobierno nacional. En plena ciudad de Buenos Aires. La sorpresa fue generalizada, aunque ya durante la semana los más cercanos a la comunidad hablaban de una fina tarea de parte de infiltrados al gobierno kirchnerista para desgastar el propósito de la Campe por la devolución de tierras usurpadas y justicia por los dos muertos en la represión de, la de noviembre del año 2010 y así lograr otra vez hacerlos invisibles. No se lo esperaban. Invisibilizar esto va a ser muy complicado porque está en discusión no solamente lo que es、eh, la represión, sino también la política nacional en materia de territorio, la venta de tierras y también el genocidio silencioso de los pueblos originarios. Esa es la palabra territorio, que es parte de la esencia de los pueblos originarios, así lo denominan, y es un tema que no se ha solucionado. Y yo decía. e l año pasado, cuando hablábamos en estos micrófonos, que parte de la revisión del bicentenario es ver también nuestras miserias. Esto es parte de nuestras miserias y debemos hacernos cargo. Por eso recordamos que hoy se reúnen 18 horas con Florencia Randazo, z la comunidad CON, con la presencia de Félix Díaz, cacique de esa comunidad. Y una foto que me impactó mucho, Cintia, es una mujer con un aerosol poniendo un cartel en el micro que partía hacia Formosa. Con la frase: Podrán cortar las flores, pero nunca detendrán la primavera por la comunidad. Seguiremos hablando de este tema en Recorte Informativo, en Nunca es tarde, y en toda la programación de esta radio recuperada, porque es uno de los ejes también de trabajo y trataremos de. Tener los testimonios necesarios para entender lo que está sucediendo y, por supuesto, acompañar la lucha de los pueblos originarios. Treinta y nueve minutos pasaron de las nueve de la mañana. Nuestras vías de comunicación, cuatro, seis, seis, cinco, cinco, nueve o al quince, sesenta y uno, cincuenta y cuatro, cero, tres, cinco. No hacemos u c h no hacíamos esto. No estamos, estamos coordinados, sí, sí, estamos sí, sí, sí. coordinados. ¿Cuántas cosas pasaron el fin de semana? Por supuesto, militancia y mucho trabajo. Así que luego de la tanda de la media hora te contamos estas actividades que te anunciamos el día viernes y que, por supuesto tenemos la cobertura de ellas. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio: cambian de opinión. De opinión.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 Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca, nunca es tarde. tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te, te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria, y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes, los periodistas, lo que más me preguntan sobre memoria, y verdad y justicia. Sí, en realidad, vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado, no solamente sobre ese trabajo que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. ¿Que faltan cosas? Faltan cosas. ¿Que tenemos que estar a más lado? o q tenemos que estar en más?、Lados? Que no estoy en la s toma s de tierra, no estoy en la s toma s de tierra. Es una contradicción que tengo y, y es una discusión muy intensa, y, intensa grande y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca, Nunca es tarde. tarde. Lunes a viernes, de 14, 14 a 16, por tu estación de información. Revista Sudestada: Cultura, Política y Actualidad. a d q u i r i l a en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o r e s e r v a d a por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un fresco viento, para ahogar el dolor. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio g o u r m e t Lunes.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 O comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora h acete socio. Y、si、aunque d e j e r el camino de、si、o、no、s tirones de mi vida, yo sé que usted. Que no se p u e b e Confiar en el imperialismo, pero. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste. Sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la flío, la feria del libro independiente del oeste vuelve a Edo. Hip Hop del oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo puedes adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. z u m b i d o La mosca en el plato servido. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Para comprender las e s t a d í s t i c a s Oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar. Donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. En m o s e recorte informativo, 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Está Adriana en línea, y para hablar con ella hay que recordar un hecho más de gatillo fácil: el, fue el asesinato de Ramiro Castro, que fue asesinado con siete balazos en la espalda. Luego que un efectivo de la división de investigaciones de Moreno le cortara los dedos con un machete, esto ocurrió en Barrio Los Paraísos, cerca de Trujuy, el viernes 9. Eh, Ramiro y dos amigos entraron a un local de venta de celulares cuyo dueño era el policía. Intentó, según la versión de lo que dijo el policía, tomar una carcasa de celular exhibida en la vidriera. Al extender la mano, recibió el machetazo que le cortó dos dedos. Y cuando corría desesperado, siete balazos por la espalda le e f e c t u ó que terminaron con su vida. Uno de sus amigos recibió un tiro en el pulmón para cuando llegaron.、Eh, Las personas allí se veía, el policía había esposado el cadáver por si pretendía Ramiro tomar a la fuga. Este hecho terrible ocurrió aquí en nuestro distrito. Ramiro Castro tenía 16 años y una de las personas que estaba con ellos, uno de los amigos, también recibió heridas y fue trasladado al hospital Mariano l u i s e o de la Vega. Adriana es la mamá de uno de ellos. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con Adriana que nos cuente. Qué es lo que sucedió ese día, pero principalmente cuál fue, fue la violación、eh, de los derechos humanos desde lo institucional hacia su hijo y, por supuesto, todo el recorrido que tuvo que hacer de esto. Vamos a la presentación y hablamos con Adriana. La información está en línea. Comunicación Telefónica, el recorte informativo. Adriana, ¿qué tal? Hola, buen día. Gracias por atendernos. No, de nada. ¿Qué recordás de aquella fecha del 2009? ¿Cómo te enterás de lo que había pasado y cómo estaba tu hijo en aquel momento?、Eh, bueno, a mí me llaman por teléfono del hospital, que estaba mi hijo en el hospital, <coughs> que se enteraron、eh, por un chico, una persona que vio、eh, lo que pasó y. O sea, vio a Ramiro en el piso y vio que lo trasladaban a mi hijo en, en un auto que lo l l e v a b a n hasta el hospital. ¿Dónde había recibido el disparo tu hijo? ¿Y en qué condiciones se encontraba? En la espalda. ¿En la espalda? ¿En el、uh -huh. pulmón? Sí, en el pulmón. Cuando llegas al hospital, ¿qué te dijeron?、Eh, no, que estaba gravemente herido. Que el pulmón había afectado varios órganos y que lo más、eh, complicado era que se le infecte el hígado o el riñón. ¿Lo atendieron bien ahí?、Eh, la operación, sí, la operación fue bien. O sea,、eh, lo que no fue bueno es la atención adentro del hospital. O sea, yo sentí como que hubo mucha discriminación. Estuvo, salió de una terapia intensiva. De una operación muy grande porque tenía todo el pecho abierto y lo trasladan, a, lo, lo llevan a una a una sala donde hay todos、eh, personas de la calle、eh, o gente que está por d e s a h u c i a d o s para morirse.、Uh -huh. <coughs> Hablamos, Adriana, de lo que es la estigmatización de tu hijo por lo que había pasado y también una mala atención. Vinculada con esto que vos decías, la discriminación. Sí, sí, aparte por ahí el médico cuando lo atendía、eh, es como que lo trataban como delincuente.、Eh, en un momento、eh, vinieron con varios médicos a verlo y uno de ellos dijo: Ah, vos sos un delincuente. Bueno, fíjate la cara de nosotros que cuando salgamos no nos vas a andar matando en la calle, te salvamos la vida. ¿Cuántos años tenía tu hijo en aquel momento? Estamos hablando del 2009. 16. Hoy tiene 18 años. Sí. ¿Cómo llevaste estos dos años? ¿Cómo quedó la situación legal de, de tu hijo? Y también estos trámites y esta estigmatización que hay, que me imagino que no ocurrió solamente en el hospital, sino también en las demás instituciones que tuviste que recorrer después.、Eh, bueno, él,、eh, cuando sale del hospital. Eh, por orden de la jueza, me lo entregan a mí.、Uh -huh. eh, l o que hizo, bueno, durante este año es trabajar、eh, y ahora está estudiando, pero no.、Eh, muy bien, no te entendí. No, él, no, él no estuvo en institución. Lo que sí, ahora se le abrió la causa、oh, porque tiene 18 años, ya va a juicio. Sí.、Eh. ¿Cuándo se estaría efectuando el juicio? Ya está en juicio.、Empezó、ya está en juicio. En, el mes pasado. El mes pasado.、Sí. Y ustedes tienen que ir. Ahora a... el 19 tiene una audiencia. ¿Están acompañados? ¿Tienen abogados ustedes? t i e n e una defensora. Una defensora. Bien. Adriana, lo que te preguntaba anteriormente: si cada vez que vos recorrías instituciones como el juzgado de menores o ir a hablar con una jueza, ¿sentías que te trataban bien? O que en realidad había muchos obstáculos para que tu hijo pueda trabajar, estudiar, tener una vida como cualquier pibe de 16 años?、Eh, no, no, o b s t á c u l o para estudiar no, no.、Eh, no, y de la, o sea, de parte del, de la jueza no, no me puedo quejar. De la jueza de menores te estoy hablando.、Uh -huh. eh, porque ella siempre, o sea, trató de, de estar. Eh, acompañándolo bien a él como que,、eh, menor. Claro. Pero no, o sea, con los padres tiene otro trato. Es como que. Es, es como muy dura con los padres, pero no, no me、du、puedo quejar con, la, con respecto a la jueza. Sí, dura en qué sentido? De que te dice que, o sea, te, cul te culpa de, de todos los errores que puedan cometer tus hijos. Claro. Eh, sos la responsable de que si tu hijo está con mala junta, de si tu hijo. Eh, eh, o se, o se, consume consume, o, su... o sea, todos son, somos nosotros, los padres, los culpables. ¿Y vos qué sentís en ese momento cuando la jueza te plantea eso?、Eh, no, me siento dura, me hace sentir re mal, pero.、Eh, yo siempre estuve tratando de cuidarlo, de enseñarlo, de, de educarlo, de, o sea, de. de De tratar de darle lo mejor, pero no. Y, y enseñarle bien. ¿Cómo está tu hijo hoy? Vamos a decir que. Por... Él está como muy traumado con todo lo que pasó.、Eh, traumado en el sentido.、Eh, no quiere salir solo a la calle.、Eh, tiene miedo. tiene mucho miedo. piensa que lo van a matar. que lo van a. lo van a hacer desaparecer. ¿Ha recibido amenazas de más policías en la calle, por ejemplo?、Eh, no. Por averiguación de antecedentes, digo, que lo pararon. Sí, hace poquito. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué、eh, lo pararon? Él venía en el colectivo y venía a la escuela. Esto fue hace muy poquito, la semana pasada. Y otro chico que venía con él venía discutiendo con otro chico. Ajá.、Uh -huh. Entonces, cuando él va bajando al colectivo, antes de bajar me manda un mensaje y me dice: m á a v i s a en la escuela que yo ya estoy llegando.、Eh, así me abren la puerta. Entonces llamo a la escuela y cuando t e r m i n o de cortar, me vienen a avisar de abajo que vieron que mi hijo baja del colectivo y lo paró la policía y lo llevaron a la comisaría. Entonces me fui hasta la comisaría y. Pregunté por qué estaba en la comisaría. y Me dijeron que era porque otro chico que iba con él iba peleando. Entonces le pregunté, ¿pero por qué lo tenés a él acá? Entonces, si él no estaba discutiendo, era el otro.、Uh -huh. Y me dijo, No, porque estamos haciendo averiguación de antecedentes. O sea que por cualquier cosa lo pueden parar. Sí, sí. Sí, no lo querían.、Eh, no, no me querían dar mucha información tampoco.、Eh, Adriana, vamos a aclararle a los oyentes que. Por una cuestión de reserva y también cuidado de tu hijo, no vamos a dar el nombre.、Uh -huh. eh, él estaba con Ramiro Castro esa vez en el 2009 cuando fue asesinado, Ramiro.、Sí. Y después también esto que vos marcabas claramente: tu hijo le cambió la vida luego de este hecho.、Mucho. Y el miedo que tiene de salir a la calle. ¿Cómo eh, eh, que no tiene.、Eh, que no está protegido en la calle? Él tiene miedo, miedo a la policía. Eh, miedo de que lo paren como lo pararon el otro día, porque、eh, así como lo pararon el otro día, lo pueden parar en cualquier momento y él tiene miedo. ¿Vos tenés contacto con la familia de Ramiro? Sí, pueden trabajar en conjunto, denunciar lo que pasó, porque este fue un caso de una persona que disparó para matar, para fusilar. Uh -huh. Digo, ¿esto se trabaja ustedes? ¿Lo están trabajando en la justicia, denunciando el accionar de la policía o cada familia por su parte? No,、eh, cada familia por su parte está. Ella está denunciando lo que pasó, porque yo hasta ahora es como que estaba, o sea, confiaba en, en la justicia, me dejaba llevar por la justicia, por lo que me decían, por lo que me decían yo lo hacía. Sí.、Eh, pero ahora siento como que, como que. Me pareciera como que mi hijo no está c o muy o m protegido. O sea, como cosas raras me pasan.、Eh, no, ¿No te sentís segura? No, no, no, no, porque、eh, a, él, a él ya le dieron una condena.、Uh -huh. ¿De cuánto? Eh, siete, eh, seis años y once meses. Sí.、Eh, Ahora lo que van a apelar es para que él haga tareas comunitarias y, y no quede preso.、Uh -huh. Pero es como que tampoco a él lo dejaron hablar de nada. No lo dejaron decir qué pasó. O sea, a él lo condenan de lo que.、Eh, lo denuncian. De policía, claro, de lo que lo denuncian. Pero no, él en ningún momento. Que es,、ah, no. carátula, ¿Que es por intento de robo? por,、sí. por intento de robo. Y Adriana. Y... e s la causa、sí. de la tiene como robo, sí. agravado sí. y en banda. Lo mismo que sucedió con un, unos chicos que hace poco también.、Eh, lo, lo mismo, habrían ido a, a robarle a una persona que estaba sobre colectora y la, la carátula termina siendo siempre la misma: robo, agravado y en banda.、Sí. Pero se desconoce, por supuesto, cuál es e l accionar de esta persona que tiró para matarlo. Y esto es lo que ocurrió con Ramiro Castro. ¿Tiene consecuencias tu hijo de estas heridas que recibió? En... ¿O puede ser, digo, físicas? No, no, él de repente es como que por ahí correr,、eh, siente presión, pero no, no, física no está. Mental sí, pero no física. Él estaba yendo a una psicóloga. ¿Y dejó de ir?、Eh, sí, ahora está yendo a otra psicóloga, pero p o r d、eh, ó a... n e n m e En el centro de referencia. ¿Y esto quién lo l ordena? o La defensora que, que lo está defendiendo. ¿Es todo gratis? ¿Ustedes tienen、sí. que abonar algo? No, no, gratis. ¿Y cómo ves vos que va tu hijo a este lugar? ¿La persona que lo atiende es accesible? ¿Hay cierta resistencia a ir a la psicóloga? ¿Qué es lo que sucede? Él, él siente que va por obligación, no porque le g u s t a Claro. O sea, él, él siente que no, no, no, no le hace bien. El tema es que yo, por ejemplo, yo lo llevaba a otra psicóloga y a él lo hacía bien, pero no, o sea, me era muy caro,、uh -huh. muy costoso pagarlo. Claro. Pero a él salía como quebrado, llorando,、eh, como que se desahogaba allá adentro. Claro. Adriana, son dos años de, de lucha, ¿no? Ah.、Eh, sí. Que vos venís llevando adelante. ¿Qué sentís vos ahora que falta tampoco para esta audiencia que me comentabas?、Eh, como que, es como que yo siento que, que estamos en el aire, como que no.、Eh, como, o sea, no, no, no siento seguridad de que, qué es lo que va a pasar después.、Claro. Porque si l o hace en hacer tareas comunitarias, la causa no sé si queda abierta o no, me dijeron que no. Me dijeron que no, pero otras personas me dicen que me averigüe bien porque la causa queda abierta.、Eh, n O o sea, no sé, yo no. O sea, estoy tratando de asesorarme legalmente、claro. en, en eso. Bueno, Adriana, te agradecemos la, la comunicación.、Vale. Queríamos hablar de esto porque nosotros hacemos la cobertura y, por supuesto, acompañamos a las familias que han sufrido lo que es el asesinato de sus hijos. Y también a las familias que están luchando, como lo estás haciendo vos, por esto que implica los pasos legales que se tienen que dar para que tu hijo vuelva a tener una vida común. Aparte, discúlpame que te interrumpa,、eh, yo lo que más quería ver es en el hospital.、Uh -huh. Él estuvo los 30 días que estuvo esposado a la cama. Claro. Siendo menor, estuvo esposado a la cama, pero bueno,、eh, no había un, otra forma de que esté. O sea, yo iba y hablaba y no, tenía que estar esposado porque estaba en carácter de detenido. Estuvo grave, muy grave, y estaba esposado a la cama.、Eh, siempre con tres policías dentro de la habitación.、Eh, lo que le ocasionaba también a Es, no, hizo t r a u m ó Él estuvo una semana traumado, mal. Él estuvo. Eh, no me reconocía a mí, no reconocía a nadie. Él estuvo una semana, pensaba que él estaba en una comisaría, en una penitenciaría, porque veía a los policías,、eh, sufriendo muchísimo porque a cada rato sentía que entraban a matarlo, que el policía entraba y lo mataba, le disparaba.、Eh, él veía a la gente y por ahí veía a pasar a alguien y él veía pasar al policía que venía a matarlo. Una semana estuvo así, fue terrible, terrible. Terrible porque yo trataba de contenerlo y no me conocía. Claro.、No. Así que, no, y para Colmo se veía esposado y él sentía que estaba en una penitenciaría. No, Y entre fue las condiciones、horrible. en las que estaba, que vos me decías recibió una operación muy fuerte, nadie hablaba de que había que sacarle a las esposas, de que tenía que estar no, en condiciones nadie, dignas. Nadie, más, o n es e más, por、defendió. favor, que me lo saquen de esa sala porque yo tuve que agarrar y comprar.、Eh, O sea, si bien limpiaban, pero yo no sentía que estaba、eh, ajeno a que se agarre cualquier contaminación, cualquier、eh, infección ahí adentro de esa sala.、Sí. Porque ahí había gente que、eh, estaba abandonada de la vida, que、uh -huh. se hacían、eh, encima, que ensuciaban paredes, que tiraban los pañales, los revoleaban por todos lados.、Eh, el baño de ahí por, por lo general no se tocaba. Entonces, yo tuve que agarrar y comprarme guantes, la v a n d i n a desinfectante y, y tratar de mantener la sala donde estaba mi hijo higiénica para que él no se agarre ninguna infección. Claro. Y continuamente el maltrato, que lo recibió en el hospital, como bien decías vos, porque sí, ahí, allí tampoco apareció la defensora de menores. No, no, de parte de t o d o s y de, de parte del de m é d i c o que l o estaba t r a t a n d o、eh, que estaba a c a r g o de, de su s i t u a c i ó n a d r i a n、eh, a está e s t u d i a n d o tu h i j o a h o r a Sí, no, ¿En qué año e s t á En primero. En primero. Bueno, vamos a, estar,、eh, vamos a llamarte nuevamente. Te agradecemos por el, el testimonio. Y te decía que queríamos escuchar para saber también lo que sucede con estos jóvenes y también cómo continúa el m a l t r a t o sistemático a través de las instituciones. Cuando hablo de instituciones, hablo del hospital, hablo de los lugares judiciales que tienen que acceder、uh -huh. y también de lo que sucede en la calle. Por ejemplo, lo que pasó con tu hijo. Cuando lo paran por averiguación de antecedentes y lo llevan a la comisaría en un hecho que no tenía nada que ver. O sea que igualmente lo llevaron y lo maltrataron. Y el miedo que le ocasionó a él y el trauma que tiene, que por supuesto requiere de mucho, mucha contención por parte de ustedes y este acompañamiento que, que está llevando adelante vos desde el 2009.、Uh -huh. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, un abrazo gracias. grande. Gracias. Buenos días. A ver, lo que se s u c d i ó con Ramiro Castro es muy similar a lo que pasó con Eric Machado hace muy poco, donde los títulos de algunos diarios planteaban que un policía mató a un delincuente, o se defendió, o hubo un enfrentamiento. Estas son las palabras que aparecen de forma frecuente. Y aquí se instala nuevamente esto de: eran jóvenes, que lo que dicen. Es que、eh, Ramiro Castro, con estos amigos, habían ido a robar la carcasa de un celular. Quien era el dueño de este comercio era un policía que sacó un machete y le cortó los dedos a Ramiro y luego efectúa disparos. Siete balazos en la espalda de Ramiro que terminan con su vida y también un tiro en el pulmón del hijo de Adriana. ¿Qué pasa con los jóvenes que sobreviven a estos hechos? Y luego también, ¿cuál es la tensión por parte de las instituciones? Discriminación, estigmatización también, y la lucha permanente de estas familias que intentan incorporar a esta sociedad que excluye y tratar de que su hijo pueda salir adelante. t i e n e mucho miedo. Soñaba, decía, con que estaba en una cárcel, no podía yo vincularme nuevamente con él. Y también lo que decía Adriana es: Yo me siento insegura hoy y no sé qué es lo que va a pasar en las audiencias próximas. A él ya le pusieron una pena de seis años y algunos meses, y hay que ver qué es lo que va a suceder de acá en más. Jóvenes que están condenados, que terminan siendo. Lo que escuchábamos de Adriana recién, y están ahí. Las instituciones, ¿qué pasa? Hablaba también de los psicólogos. Hoy, el hijo de Adriana necesita un psicólogo, pero no quiere ir a ese porque le hace mal, porque no le gusta ir, porque es por obligación. Y no puede ir a otro porque no tiene dinero para pagarlo. Cada una de las cuestiones que vamos hablando marcan, por supuesto, ¿De qué se trata esto de lo que mencionamos? Institucionalidad. O, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? En este caso es menor, pero con el patronato. ¿Qué pasa con esas personas que salen de la cárcel y deciden comenzar a trabajar y estudiar? ¿Tienen la forma de hacerlo? ¿Está realmente la estructura estatal para que esto suceda? Y no, evidentemente no. El discurso de inclusión queda solamente en un discurso. Seguiremos acompañando a la familia de Adriana. Para saber qué es lo que sucede en estos casos de una justicia que muchas veces no es tan justa. Ocho minutos pasaron de las diez de la mañana, vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-540359. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país. Integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. Un negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos de empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo: el otro periodismo. FM Moreno, Moreno. 90.1 90 estación, estación de radio, espacio publicitario.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 Ate, ATE, Seccional Moreno Merlo, te convocan u e v a m e n t e a ser protagonista de esta construcción. a n c e s Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. a n s e s Moreno, Walter Festa. Ansés Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de c r u z a r carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona.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 Las Construcciones d e e d i f i c i o s que no dan abasto, se caen a pedazos los edificios. Los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo: el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la u n i v e r s i d a r i a Otro día de buenas noticias. ¿Qué pasó q u é pasó en San Juan? Primero te voy a decir lo que dijo César Gioja. Dice: El gobierno de San Juan es funcional a la Barric. k El senador nacional cuestionó a su hermano, el mandatario José Luis Gioja, de beneficiar a la megaminería y concretamente a la empresa b a r r i c o n El legislador señaló que la minería canadiense deja apenas 30 millones de dólares a la provincia en concepto de regalía cuando obtiene ganancias por unos mil millones. Lo dijo su hermano. Si lo dice él, estamos denunciando, y esto se habla continuamente: la funcionalidad del gobierno de San Juan con la Barrick Gold, la foto también de la presidenta con empresarios de la Barrick Gold, la contaminación continua. El efecto en el medio ambiente y, por supuesto, en las comunidades, pero lo que va a suceder a largo plazo es、eh, la escasez de agua por la cantidad de este recurso que consumen las mineras para tener estas extraordinarias ganancias. Esto lo informa la agencia Walsh. San Juan es por estos días escenario una novela política impensada entre dos hermanos. Por un lado, el gobernador. José Luis Gioja, que busca su tercer mandato al frente de la provincia cuyana, y por el otro lado, César, el senador nacional, que cuestionó el afán de su hermano al señalar que el gobierno、eh, es funcional a la empresa minera. Pero, ¿qué pasó en San Juan?、Eh, dice: el 66% de los votos fue a favor de la enmienda constitucional que propone Gioja. ¿Cuál de los dos? Estamos hablando de José Luis Gioja. Habilitado por la consulta popular de ayer a buscar un nuevo mandato, el gobernador José Luis Gioja dijo que Cristina Fernández tiene que ser la presidenta de todos los argentinos después del 10 de diciembre. ¿Quién escribe esto? Página 12 en el día de hoy. Y continúa diciendo: Los sanjuaninos le dieron el sí a José Luis Gioja. Me falta, viste, Miguel, el ruido de bombos y platillos. ¿Qué pasó? Le dieron el sí a. A José Luis Gioja, como si fuera una buena noticia. Con un contundente 66% de los votos, la consulta popular aprobó la enmienda constitucional que habilita al gobernador a ir por la reelección. -re Tras la victoria y desde la sede del PJ Provincial, Gioja convocó a todo el conglomerado opositor que se aglutinó detrás del no. Lo llamó a trabajar juntos por San Juan y por Labarrigol, debe ser también. Y. Ofrendó su triunfo al gobierno nacional. Me tomé el atrevimiento, por la euforia propia del momento, de decirle a la presidenta que los sanjuaninos, que habíamos estado de fiesta democrática, queremos que siga siendo la presidenta de todos los argentinos después del 10 de diciembre. Dijo y desató el festejo de toda la militancia kirchnerista que estaba en el lugar. Y también había un sector del kirchnerismo que denunciaba la vinculación de Gioja. Con la Barric k Gol d y con estos negocios mineros. Otro día de buenas noticias, Miguel, subimos un poco la cortina y te hablo de algo que sucedió en nuestro distrito que implica militancia y trabajo continuo, que pasó en este festival por el Día del Trabajador en el Bachillerato Popular El Cañón. Allí estaba Fernando Ochoa en este festival de,、eh, por el Día del Trabajador que se efectuó en el Bachillerato Popular El Cañón. Había、eh, estudiantes que hablaban de sus exper experiencias también como trabajadores, de la vulneración de derechos de los mismos, y también hubo bandas invitadas, algunas cosas para compartir y un diálogo permanente con los que estaban allí.、Eh, Rubén Bustamante habló con Diego, que es profesor de cívica. En el bachillerato popular El Cañón, y le preguntó cómo se diferencia la experiencia de este bachillerato popular con la educación tradicional, y también cómo se trabaja esto que puede implicar el riesgo de lo institucional y de aquello que sería lo común, pero lo arraigado, y que también, por, por supuesto, limita a lo que es la crítica constante y permanente del accionar. Habló Diego con Rubén Bustamante y dijo lo siguiente: Es esta relación más vinculada a nuestra conciencia de, de clase trabajadora, no、eh, No tan limitados a la estructura burocrática de la institución, este, con la posibilidad de poder construir nuevos c u r r í c u l o s nuevos contenidos,、eh, darle los contenidos que el, el Estado emite este, nuestra perspectiva de clase. Eh, y siempre esto, ¿no? pensando que el conocimiento es importante, pero l a s a b i d u r í a popular también. Hay un desafío muy importante para los bachilleratos populares que no caer en la institucionalización. Hay muchos que crecieron, que existen y que buscan como un reconocimiento de aporte y compañía. Ustedes, si bien lo buscan y lo necesitan, ¿de qué manera se rompe esa lógica de no ser esto una continuidad de lo tradicional, sosteniendo las bases constitutivas de a q u e l l o que ustedes cuestionan? Claro, mira,、eh, nosotros este, estamos peleando con, con el Ministerio por el reconocimiento de nuestro bachiller, como un espacio de entidad este, educativa, de entidad pública, ¿sí? en manos y gestionado por este, organizaciones sociales. Evidentemente, el Estado siempre te va a exigir su participación, evidentemente es el Estado, ¿no? No, no, no va a negar su participación. Pero siempre hay que separar esto de、eh, lo que la formalidad、eh, burocrática te, te exige, ¿no? Con lo que uno realmente lleva adelante como la práctica política.、Eh, el Estado, para、eh, reconocernos como una entidad pública, nos exige que nosotros tengamos título, ¿sí? pero jamás va a poder exigirnos ¿sí? eh, la mirada t e c n o l ó g i c a que nosotros realizamos en el a u l a en el espacio. Jamás, jamás lo tuvo y jamás lo obtendrá. Esa es quizás la gran diferencia entre los d o s espacios que、eh, prefieren acomodarse a los tiempos. Acomodarse、eh, a los privilegios que le brinda este gobierno, acomodarse a los beneficios punteriles y a los beneficios económicos que le sirve este gobierno que está constantemente、eh, mintiéndole a la gente. ¿Qué aporta el festival a esta construcción que se hace todos los días en este bachillerato popular? Experiencia que va creciendo cada vez más y que, por supuesto, como bien decía Diego y dialogaba con Rubén Bustamante, implica también en ciertas ocasiones lo que es la presencia del Estado que intenta regular cada una de las acciones que se hace.、Eh, ¿Qué implica esto y qué aporte da el festival a esta construcción? Escuchemos lo que dijo Diego. ¿Qué aporta un festival de estas características?、El、primero de mayo, los martes de Chicago.、Eh, lo que hace la historia al presente y mirando al futuro, que si bien es complejo, siempre lo fue y siempre lo será. Al vínculo, básicamente, que es lo esencial para cualquier tipo de iniciativa.、Eh, lo, que, digo, lo que pasó en aquellos años no es para nada distinto a lo que está pasando en nuestra realidad. Nosotros creemos que más allá de los golpes duros que el Estado ha dado a todo proceso histórico de lucha de los trabajadores,、eh, la memoria es eso, o ¿no? Es como ese, ese fuego interno que nunca se apaga y que nos da sentido a lo que somos, a lo que hacemos y que, por sobre todas las cosas, nos da identidad histórica, que nos permite reconocernos en, en la lucha constante de los que estuvieron antes y los que están ahora presentes. Por supuesto que la escuela, como un eje de lo que implica la institucionalidad y también la conformación de este Estado, intenta replicar, hablamos de la escuela tradicional, esto que permite, de alguna manera, decir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por eso no se fomenta la mirada crítica constante en muchas de estas ocasiones. Y termina buscando y mostrando siendo funcional al sistema en el que tené, al que tenemos. ¿Cómo se hace para romper con esto? Y es por eso que se debate muchísimo lo que es la conformación de los bachilleratos populares. ¿Cómo se hace para construir esto? Diego lo que manifiesta en esta entrevista que realizó Rubén Bustamante es que se necesita una crítica y también una acción constante que se vincule directamente lo que es el discurso con la práctica. Escuchemos lo que dijo Diego. Creo que hemos alcanzado varios procesos de, de análisis y de reflexión acerca de nuestro posicionamiento con respecto al gobierno y al Estado,、eh, con respecto a nuestro trabajo diario en este espacio que、eh, está constantemente probándonos ¿sí? a ver si realmente lo que nosotros queremos llevar adelante sirve y responde a las necesidades de la gente. Eh, creemos que la reflexión es necesaria, pero e ¿no? si t o ¿no? s vos a lo que reflexionás, a lo que discutís colectivamente, no le das cuerpo, no le das carne, como, como el aula, como los festivales, como la posibilidad de comprometerse con pequeñas actividades que hacen a la, a la, a la actividad en sí, n o al objetivo en sí, a los pequeños objetivos, si se quiere, pensando en este festival,、eh, si vos esa reflexión no lo a c o m p a ñ a s con laburo concreto,、eh, quizás te quede en eso, ¿no? en una. Eh, en una militancia que se transforma en, en un género literario. Era interesante cómo los estudiantes se subían al escenario a contar cuáles fueron sus experiencias de trabajo. Entonces, hablar de vulneración de derechos. Eh, laborales, es mucho más cercano y nos permite reflexionar en el accionar cotidiano. ¿Qué es lo que sucede como una persona de 40 años ya es considerada vieja para poder trabajar? O、eh, la precarización laboral de los más jóvenes que son explotados por aquellos que acumulan el capital. Bueno, todo esto se habló en este festival, que por supuesto tuvo música, comida para compartir. Pero un lugar de encuentro también para hablar de estas cuestiones y no situar solamente el Día del Trabajador como algo festivo, sino como la lucha permanente de、eh, los trabajadores que llevan adelante este diálogo constante. ¿Cómo se diferencia? Porque estamos hablando de la realización de un festival dentro del Bachillerato Popular,、eh, el Cañón en este caso. ¿Cómo、eh, se diferencia? Desmitifica la diferencia entre el profesor y el estudiante. De esto también habló Diego con Rubén Bustamante. También se puede poner en práctica、eh, en la escuela pública, digo,、eh, si bien tiene sus límites. Eh, que son acordados y son dados por el mismo Ministerio de Educación.、Eh, yo creo que esa, esa, ese mito del docente como poseedor de l conocimiento y el estudiante como、eh, el que absorbe el mismo,、eh, ya cayó desde el, digo, la, primera de, digo, la primera década del 90, que fue totalmente destructiva. Pero ¿qué pasa? La destrucción de, de toda la construcción educativa que se da a nivel nacional、eh, por parte del Estado llevó a tener una política de Estado de abandono en las escuelas públicas. Y esto tuvo consecuencia, quizás en algunos lugares, en algunos momentos, el, tiro, el famoso tiro por la culata. n o、eh, El Estado, en su posición de ausente,、eh, permitió también que eh, muchos eh, trabajadores de educación、eh, puedan construir también una alternativa distinta a la mirada pedagógica que llevan adelante hasta ese momento. Es cierto que no todos los docentes、eh, lo llevan adelante. ¿no? Que, Lamentablemente sigue siendo una minoría a nivel nacional, pero esta política de abandono que todavía se sostiene、eh, por parte del Estado hacia、eh, todas las instituciones educativas y las demás instituciones permitió que、eh, mucha gente comprometida pudiera desarrollar una militancia、eh, que represente los intereses de, del pueblo. Desde la producción nos acercan un texto que es interesante: dice, el, el problema es el programa, educación popular, un debate necesario. Escribe esta nota de opinión Romina de Luca, que es del Grupo de Investigación de Educación Argentina, y plantea en el final de este texto, bueno, que justamente el problema es el programa, y dice, hace ya más de un siglo la burguesía se encargó de estructurar un circuito educativo que alcanzara al conjunto de la población. Reconoció así la función que la escuela, como aparato ideológico, podía desarrollar a través de incorporar durante 7 o 12 años el conjunt al conjunto de la población, desde su más tierna edad, para machacar cuatro horas al día, cinco días a la semana, durante 180 días al año, que el mundo es como es y nada puede hacerse con él. Prueba de ese convencimiento es que incluso en la etapa actual, La burguesía extiende su sistema educativo a través de la prolongación de la obligatoriedad y de la introducción de jornada educativa extendida. Estamos hablando de las jornadas de doble turno. Para llevar adelante esa tarea, creó y formó un cuerpo de especialistas. Hablamos del ejército docente. En lugar de apropiarse de ese espacio, muchos compañeros, de quienes no dudamos la buena voluntad militante, eligen una táctica equivocada: la educación popular. En circuitos fragmentarios y paralelos al existente, en lugar de la batalla ideológica y política, libran una batalla gremial y administrativa. Otros directamente niegan aquello que Sarmiento reconocía, los determinantes materiales que condicionan el acceso a la cultura. Por ello, sostenían que no debía abandonarse la educación a la familia, encomendándola a un cuerpo de especialistas. Desde muchos espacios de educación popular,、eh, Reproduce ese vicio, reniegan de la función de los intelectuales por considerarlo elitista, así privan a la clase obrera de una dirección fundamental. Olvidan así que el problema no reside en la dirección, sino en el programa puesto en acción. Esto es un texto, lo acercaba aquí Fernando Choa: el problema es el programa, la educación popular y, por supuesto, lo mucho que queda por debatir de cómo se construye la misma y una opción que nace luego del 2001. Con las falencias del sistema tradicional de educación y con la necesidad de abrir nuevos espacios. ¿Qué aprende Diego de esta experiencia concreta? Lo comenta, lo dice y cerramos con esto el bloque, el tercer bloque de recorte informativo y también menciona cómo se trabaja en la lucha permanente. Escuchamos lo que dijo Diego en entrevista realizada por Rubén Bustamante. Y aprendo a, a querer. Aprendo a sentirme parte de, de algo más amplio a lo que uno siente de manera personal, a poder este, es,、eh, decir y hacer junto con otras personas que también tienen estas necesidades.、Eh, y además de todo esto, ¿no? que, que es totalmente valorativo y es totalmente emocionante,、eh, aprendemos a. A poder pensar nuestro, nuestro destino ¿no? eh, de manera colectiva y no que nos impongan ¿no? lo que supuestamente debería ser para nosotros la clase trabajadora. Bueno, ¿Cómo trabajan la lucha? La lucha con todo el significado que esto tiene, que no es una palabra, sino la historia demuestra que los grandes cambios, v i e n e n a partir de revoluciones, que es desafiar un modelo, un sistema establecido. Con honestidad,、eh, siendo honesto con nosotros mismos, siendo honesto con la gente.、Eh, Arremangándonos,、eh, escuchando al otro, no creerse el sabio de, de la militancia、eh, con, con laburo, con laburo diario. Tenemos、eh, altibajos, pero eso se da gracias a la construcción misma, si no, no se daría. Qué bueno que pase, ¿no? porque si no sería todo tan simple y la realidad nos muestra que no es tan sencillo.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 Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Revista Sudestada, Cultura, Política y Actualidad. Adquiríla en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o r e s e r v a d a por teléfono al 466-6559. Un trayecto de sol, un v i n t o f r e c o para e Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, Un programa con amigos? No escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. En Moreno, 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos, FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrio s de p i e u s t e d estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela b e r g e s l o ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es, es, un, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque, Porque siempre hay tiempo para, para cambiar las, las cosas. cosas. Nunca es tarde. tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo a b o r t Soy todas las mujeres, las mujeres que en este país se v e n forzadas a la, la maternidad. maternidad. Yo aborté y soy todas y las todas mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Un aborto clandestino. No, yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo, Mi cuerpo es, es mío. mío.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 Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. z u m i d o La mosca en el plato servido. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos t e m i e n t e n Y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Solamente en manos nuestras. Está el renovar, el revolucionar nuestra cultura. Así que vamos adelante. <risa> スポーツの世界は世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 Sola. Hola, sola, entre sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. Ay, ay, ay, ay, que la historia sigue, pero la vida muy p o r 全てをある人間は世界にある人 Quiere que la despierten, porque sus hermosos sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando, y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Sueña con aulas a toda luz, llenas de niños y juventud. Y también sueña con votar un gobernante. Con la vuelta de migrantes, con artistas ambulantes. Se、lanzó Macri a、um, la candidatura en la ciudad. Otra buena noticia para el día de hoy. Y dice también el diario Página 12: Otro día de buenas noticias. Hablamos, el kirchnerismo presenta hoy su plataforma política para la ciudad. Bueno, ya sabemos también que Pino Solanas anunció que va a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué dice el kirchnerismo? Vamos a mostrar la diversidad del Frente para la Victoria. Mientras se define en estas horas quién encabezará la fórmula del frente para la victoria en la capital, los precandidatos Daniel Filmus, Carlos Tomada y Amado Boudou se, mostraron juntos en un acto, se mostrarán juntos en un acto con todos los partidos. Aliados. Los tres precandidatos del kirchnerismo porteño se verán las caras hoy en el acto de presentación de alianzas. El senador Daniel Filmus y los ministros de Economía Amado Boudou y de Trabajo Carlos Tomada presentarán la plataforma política para la Ciudad del Frente para la Victoria. Esta semana se define quién encabezará la propuesta K en las elecciones del 10 de julio y mañana se cerrarán las listas de adhesión, las colectoras, que ahora te cambiaron el nombre, listas de adhesión, pero. Es lo mismo de siempre. ¿Qué pasó el fin de semana también? Aquí, muy cerca, en Aedo, se llevó adelante la Feria del Libro Independiente del Oeste. Había organizaciones sociales, había miembros también de radios comunitarias que estaban allí. Estuvo presente en la 90.1 y pudimos hablar con、eh, Mario Barrios, que es de una organización de pueblos originarios que se llama Orcopo, que es de Burlingame, y nos contó. Eh, manifestó en relación a lo que sucedió con los hermanos Com, cuál es su opinión al respecto. Pero primero nos habló de la opresión de los pueblos originarios a lo largo de la historia. Escuchemos lo que dijo Mario Barrios y vamos a seguir、eh, manifestando esto que anunciamos en el principio del programa: esta política de genocidio constante por parte del Estado y los gobiernos de turno. Mario Barrios de Urcopo habló con nosotros y nos comentó lo siguiente. Nosotros, cuando se hace lo que se llama la Revolución de Mayo, este, participamos、eh, en contra del colonizador.、Eh, hemos, hemos luchado a, a la par de lo que se l l a m a los criollos para poder tener un territorio liberado, para que nosotros podamos vivir dignamente y que en nuestro territorio podamos desarrollar lo que se llama la cultura de los pueblos indígenas. Pero eso no sucedió. Se cambió y el Estado Nacional, la República Argentina, desde entonces viene ejerciendo un Estado terrorista con relación a los pueblos indígenas. Generalmente lo que, vemos lo que se llama la campaña de, del desierto, en 1820, 1870 y algo, después tenemos en el norte en la, lo que se llamaba el, la guerra con, los, con los hermanos, mis hermanos los Coyas, en, en, en la lucha que se llama en Quera. Que fue una de las matanzas más grandes en el norte argentino, donde no, no han prohibido hablar nuestro idioma, nuestra vestimenta, y n o han aniquilado、eh, por mucho tiempo, y eso no se conoce. Por eso, y hoy llegamos, hoy actualmente, en, en el 2011, vemos cómo a los hermanos Conn,、eh, en vez de solucionar los problemas, Eh, le mandan a la policía, a la gendarmería y los siguen oprimiendo, los siguen saqueando y a, siguen desconociendo los derechos ancestrales de estos territorios que son、eh, netamente nuestros, porque、eh, la República Argentina está h e c h a sobre el robo de los, de los territorios indígenas. Por esa razón. No nos reconoce como pueblo indígena porque si empezamos los pueblos, acá hay 24 naciones indígenas que estamos luchando por nuestros territorios. Si empezamos a recuperar los territorios a r g e n t i n a va a tener que ser a desaparecer porque el,、eh, el Estado argentino no tiene idioma, no tiene cultura, no tiene filosofía, no tiene nada. Es un invento de lo que se llama el colonialismo、eh, y esto va a seguir hasta que los pueblos empecemos a tener conciencia de lo que somos. La organización、eh, Orcopo es la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios, quien emitió un comunicado en algún momento por、eh, diferencias con otra organización, la Unión de Pueblos Originarios de la República Argentina, marcando que Orcopo es una organización que trabaja, esto decía el comunicado, desde sus inicios en forma horizontal, rescatando la cosmovisión de nuestros pueblos como herramienta fundamental y no responde a ningún interés mezquino e individualista que resalte los egos personales. Eh, sabemos también en este comunicado, dice esta organización, que hay organizaciones como esta que terminan siendo serviles al Estado y al sistema que perjudica la lucha genuina de hermanos que vienen trabajando en forma autogestiva y transparente desde hace más de 30 años. ¿Qué piensa Mario Barrios de lo que sucedió con los Hermanos Com y la actitud del gobierno actual? Escuchemos lo que nos comentó en la Feria del Libro Independiente que se realizó en Aedo, de z o n a Oeste. Lo que pasa hoy, el gobierno de la, de la presidenta Cristina, yo creo que se asemeja a lo que hizo la dictadura militar con los, con los sectores populares. En la década del 70, donde el Estado fue un Estado terrorista, donde mató a los luchadores populares para que aquellos que soñaban con un mundo mejor. Y hoy lo está haciendo este gobierno, lo mismo que hizo la dictadura militar con los pueblos indígenas. Hoy vemos cómo nos siguen sometiendo, nos siguen matando a los pueblos indígenas, nos siguen robando las tierras. i n c l u s i v ellos e hicieron la, la, la, la ley y no las cumplen. Están violando permanentemente leyes nacionales, leyes internacionales, convenios internacionales. Por esa razón, decimos que el Estado,、eh, el gobierno actual de Cristina Kirchner es lo mismo que una, de un, de un Estado terrorista con relación a los pueblos indígenas. Por eso, los pueblos indígenas vamos, vamos a seguir acentuando esta lucha y empezar a. a a Profundizarla, inclusive no solamente los pueblos indígenas, sino los demás sectores que estamos tratando de que este país sea para todos y no para unos pocos. Está en línea Juan Carlos Sancheta, vamos a hablar directamente con él, vinculado con los pueblos originarios, por supuesto, y para saber cuál es la posición que toma la Tupac, Amu,、eh, la Tupac Amaru en relación a esto, que es el pedido de territorio, recuperación de territorio de los hermanos COM. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, sí, buen día.、Eh, mira, la Tupac Amaru fue parte de la solución de este conflicto, del principio de solución de este conflicto. Participamos activamente en las. En las tramitaciones, junto con los compañeros de la Cámpora y el Gobierno Nacional, para darle una, una respuesta a la comunidad Cuomo. sea que nosotros estamos acompañando el pedido de la comunidad c u o m Bien. Lo que se habla es que fue de forma patoteril lo que, fue el di lo que pasó el día viernes.、Eh, ¿De qué tipo de soluciones hablan ustedes? Porque sería importante aclararlo en todo caso.、Uh -huh. No, lo que, lo que se hable del tema pat patoteril, realmente, nosotros、eh, generalmente. Sacando la, la voz de Nora Cortiñas, a quien respetamos profundamente,、eh, nosotros lo hemos tomado como, como, como, como una operación de prensa. Realmente,、eh, la TUPAC participó de todo el trabajo de acercamiento de la comunidad Cuón con el gobierno nacional、eh, y estuvimos ahí presentes para garantizar、eh, el cumplimiento de ese acuerdo. Yo estuve presente ese día. Pero no、eh, se había hablado la... del desalojo del lugar, se había hablado que la comunidad iba a decidir lo que iba a hacer. No, no, no, no, no, se había acordado y se había firmado. Es más, hay un comunicado del CELS y también hay un comunicado que yo te lo puedo acercar de toda la comunidad Cuón, que lo tenemos nosotros firmado, donde se agradece la participación de la TUPAC y de la Cámpora、eh, en, en las vías de solución. Y lo que se había acordado era que 24 horas después de que salía el jefe de gendarmería de, de la región, la comunidad Cuón iba a. A, a Dejar limpio la plazoleta. Eso fue lo que se había planteado. Yo sí lo que puedo decir es que estuvimos ahí,、eh, estuvimos acompañando todo eso y realmente también hubo un, un intento de utilización de muchas otras organizaciones de la problemática QOM. Los, los compañeros QOM, los, los hermanos QOM, en ningún momento estuvieron en desacuerdo de, de correrse del lugar.、Eh, sí, hubo, te vuelvo a repetir, distintas organizaciones. Como Proyecto Sur, por ejemplo, que planteaban que no se fueran.、Eh, esa, esa es la realidad de lo que yo te puedo decir de la zona.、Eh, ¿Creen Santita, que porque nosotros,、sí. lo que sí yo quiero decirte es esto: ¿creen que porque nosotros participamos activamente、eh, en apoyo de este proyecto nacional y popular, no podemos estar en los lugares donde se está peleando?、Eh, y nosotros acompañamos la, los reclamos de la comunidad Cuom、eh, y estamos en, en ese lugar, en ese lugar porque creemos que, que es el lugar que nos corresponde, más allá de estar. Militando activamente el gobierno nacional y popular,、eh, creemos que para profundizar este modelo hay que darle respuestas a muchas situaciones como esta, donde los compañeros j u a r estuvieron cinco meses, pero no hay que olvidarse que esta política es una política de Estado que viene implementada desde muchísimo tiempo y se está en vías de una solución. Sancheta, no le solucionaron nada, lo mandaron a Formosa de nuevo. No, no, no, no esa, es una, esa, es una, esa es una apreciación tuya, sí que se solucionó. Pero se ¿qué se、hicieron? solucionó? Todo, todo porque el reclamo que querían los COM era territorio, la recuperación bueno, del territorio. Esto no se solucionó. El tema del reclamo del territorio, hay distintas comisiones que están trabajando. Ahí está trabajando s e r p a s está trabajando Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, están trabajando los compañeros de la CTA. Hay muchas organizaciones que están participando de esa mesa de diálogo. Y para lograr una política de Estado y para lograr que haya una, una política de Estado de, que, que, que contemple todo el pedido de, la, de los pueblos originarios, hay que empezar. Y este es un comienzo. Armar una mesa de diálogo donde participen todos los actores que están trabajando en esto es un comienzo. Sáncheta... Lo, que se pedía, lo que se pedía en su momento era, y de esto lo pidió Nora, que la presidenta、eh, entablara un diálogo con la comunidad Cuam. Y eso se hizo. El gobierno nacional entabló un, un, un diálogo con la comunidad Cuam. o Sí, te escucho. te Fernando Chava lo saluda, Sancheta. ¿Por qué se tardó cuatro meses en escuchar este reclamo? ¿Por qué se tardó cuatro meses en escuchar este reclamo por Mira, parte del gobierno nacional? ¿Cuál es su, su análisis? De... Pero yo prefiero mirar el vaso lleno. Yo prefiero mirar que ahora se está acordando. El tema del tiempo que se tardó o el tiempo que no se tardó. Eh, no、sé. Bueno,、hay、hagamos distinta, una cosa. Hay distintos tipos y hay distintos tipos de personas. Miremos el vaso lleno entonces. ¿Cómo sí, analiza no, la frase de Nora de Cortiñas que dice que venga una especie de patota de jóvenes que son de sí, la cámpora y organizaciones afines al gobierno sí, a sí. provocar esta situación? Nos duele. Esto parece tolerancia cero. ¿Cómo lo analiza usted? Nora, Nora tiene su apreciación. Y yo te vuelvo a decir: estar presentes en el lugar no es estar patoteando a nadie. Nosotros respetamos, yo respeto profundamente a Nora Gortiña, no comparto lo que dijo, y no hubo ningún tipo de acción patoteril. Es más, nosotros nos corrimos del lugar, nos paramos de enfrente porque estábamos acompañando todo el proceso que habíamos hecho de negociación con el gobierno. ¿Sí? Cuando se plantea que, que, que la Cámpora o la Tupac fueron a patoteril, es una mentira total, una mentira falaz. Nora dijo lo que le transmitieron los compañeros que estaban, compañeros, entre comillas, que estaban ahí, porque en realidad la comunidad en ningún momento, y te vuelvo a decir, Tenemos、eh, el, de todos los compañeros que firmaron el agradecimiento del trabajo que hizo la Tupaca Marú y la Cámpora. Que yo te lo, te lo voy a, te lo a decir, este mando para que lo pongan en el diario y se vea.、Uh -huh. Hay distintas apreciaciones. Yo entiendo la postura de Nora. Siempre están las madres en cualquier, en cualquier conflicto que hay. Pero en ningún momento o en modo alguno hubo una actitud patoteril.、Eh, lo tendremos que discutir con Nora. Seguramente le hemos pedido ya una reunión a, a, a Madre de Plaza de Mayo para explicarle la situación y para mostrarle toda la documentación que tenemos. Que tenemos en nuestro poder, que acreditan que se hizo un trabajo en conjunto de la Tupac Amaru y la Cámpora, acompañando el reclamo de los compañeros c u o m o Sancheta,、eh, aquí tenemos、sí. el diario perfil del día domingo.、Sí. Usted aparece、uh -huh. en una de esas fotos junto、sí. con militantes de la Cámpora.、Sí. Eh, podemos observar allí. Sí, sí, con la Roque.、Sí. Con la Roque. Queríamos consultarle, bueno, esto puntualmente, porque la verdad a nosotros nos parece una vergüenza. Usted tiene su postura, nosotros desde aquí tenemos la nuestra.、Uh -huh. y... ¿Cómo le quiero preguntar a usted e si s le genera algún tipo de contradicción haber llegado, haber estado en este lugar? Porque usted es un hombre que ha participado en muchas protestas sociales. Y digo, lo que、sí. estaban haciendo los hermanos Com ayer era visibilizar el genocidio continuo que se está haciendo hacia los pueblos originarios. Y estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo Pero digo, la... ustedes acompañaron el desalojo de estos no, hermanos no, no, Com. No, no, no, no, no, no, no, no, nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos el, la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea, los compañeros c u o n decidieron en una asamblea irse. En más, te lo vuelvo a repetir: hay un comunicado que sacó la comunidad c u o n donde están diciendo exactamente lo que yo te digo. Ellos lo están diciendo. Y otra cosita: y nosotros no tenemos ninguna contradicción en acompañar esas f o r a s Sancheta, tienes razón, pero el acuerdo era para el lunes. Se iba a levantar a、no, la casa. No, no, no, 24 horas después de que cambiaran al jefe de gendarmería del lugar. Y eso se realizó. 24 horas después se, se, le puso, se, le puso, se le garantizó los micros, se le garantizó los camiones para que llevaran sus cuestiones. O sea, fue todo un acompañamiento. De hecho, de hecho, eso estaba acordado y estaba firmado.、Uh -huh. Es más, en esa foto que vos decís que estoy yo, está ¿Sí? el abogado del CES, que es el abogado de f é l i x Día. z O sea, que el mismo abogado lo estaba patoteando a f é l i x Día. z es, es insólito. ¿Entendés? En esa misma foto está el abogado del c e l Entonces, seamos concretos, ahí había compañeros que participaron de toda una serie de negociaciones y de todo un trabajo para garantizar ese acuerdo. Y ese acuerdo se va a llevar adelante. Y si en esa, ese, acuerdo, ese acuerdo no se llega a llevar adelante,、uh -huh. nosotros como organización vamos a estar a l lado de los compañeros que tenemos que estar. Del más débil, que no es Clarín, del más débil. Sánchez está. n s t r s v a e l l o d l más d vuelvo, vuelvo al vaso, vuelvo al vaso、sí. y, y, y agarro、sí. ese vaso que está instalado. En、Bien. las últimas semanas se ha hablado mucho de este tema, se ha、Bien. criticado por parte de organizaciones que acompañan al Gobierno Nacional de no haber hablado en estos cuatro meses. Le vuelvo a preguntar、Bien. porque no, no,、Bien. no, no, por lo menos no entendí su respuesta y se lo,、sí. lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Más creo allá. Que, creo, creo que tendría que haber, que haber habido una respuesta mucho más acelerada del Gobierno Nacional, si vos me planteas eso.、Uh -huh. Ahora, yo te vuelvo a repetir, las luchas, las luchas. Se establecen durante un montón de tiempo y los compañeros lo que hicieron fue visibilizarla y está perfecto, está perfecto. Nosotros visibilizábamos, por ejemplo, nuestra lucha cortando todos los 26 el puente Puerto p e r t o n porque queríamos justicia por Max y Darío. Eh, eh, la, en la matanza hubo un corte de ruta indefinido de un montón de tiempo y acá hubo cinco meses de protesta de los compañeros j o m Bueno,、eh, seguramente las decisiones del gobierno. Eh, van en camino de buscar una solución. Tendrían que haber sido más aceleradas, sí, tendríamos que tendrían que haber sido más a c e l e r a d a la, respuesta del gobierno. Pero también es real que este país que nos dejó la alianza, que nos dejó el goldismo, que nos dejaron, está d e v a s t a d o Entonces, hay muchísimas cosas que se están mejorando, y esta es una. Cinco meses estuvieron protestando los compañeros, se le empezó a dar una respuesta. Y, y esta, re, esta primera respuesta es la base fundamental donde se va a armar una mesa de diálogo para que empiece a haber una política de Estado para el acompañamiento de los pueblos originarios. ¿Por qué la presencia de la Tupac Amaru y de la Cámpora, si son organizaciones sociales? ¿Cómo? cómo? ¿Por qué la presencia de la Tupac、Porque、Amaru? La Tupac Amaru... Ver, espere, y la Cámpora?、Sí. o son organizaciones sociales, no son un aparato del Estado, digo. No son como gendarmería como está ahí. Como organizaciones sociales. Pero, ¿cómo sociales, ustedes、no? tienen que ir a controlar eso? ¿Por qué no estuvimos a controlar a acompañar... a acompañar el proceso? ¿Y por qué no? Si estuvimos acompañando los compañeros j u n si nosotros también estuvimos ahí, ¿por qué no podemos estar? ¿Cuál es el problema de que estemos en ese lugar? ¿Por qué? ¿Porque defendemos un proyecto nacional y popular, no podemos estar? No, llama la atención. No tiene、ahí. por qué llamar la atención. Si、no? había distintas organizaciones, ¿por qué nosotros no? Si había distintas organizaciones, ¿por qué nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? Porque lo que nosotros se está、no、acompañando、estar? es que las personas se vayan de ese lugar, no, lugar de resistencia y de lucha. No, no, no, no. Nosotros lo que estamos acompañando es la resolución del conflicto. No se resuelve el conflicto, Sancheta. No, no se resuelve porque el reclamo、resolver. es de territorio y es de、resolver. que se dejen de vulnerar los、sí. derechos. No, no, y el no, no, reclamo también. A, a ver, si me deja hablar, tal vez vamos a poder hablar. Sí. El reclamo es de recuperación del territorio. Sí. De que se respeten los derechos de los pueblos originarios, que es、cual. el derecho a la propiedad de la o sea, del territorio en materia sí. comunitaria. Sí, sí, sí, sí. Y también la justicia de las dos、sí. muertes de los、sí. hermanos Com que se produjeron、sí. en Formosa. De、uh -huh. sí, esto no se habló en ningún momento. Entonces, eso no es resolución del conflicto. No podemos hablar no, no, resolución no, no, de resolución del conflicto.、No. Estás diciendo no、a se se a ver, pero un segundo. La... Si me deja hablar,、si、me deja hablar sí, podemos sí. dialogar. Yo le voy a plantear、sí. esto. Para... Esto no es resolución del conflicto. Porque no se está buscando una solución, se está hablando de una mesa、uh -huh. de diálogo. Y、sí. que las personas se vayan de este lugar. Si este lugar era el lugar para visibilizar los problemas, para mostrar、sí. lo que sucedía, y no hay respuesta concreta del gobierno nacional, implica que no hay resolución del conflicto. Hay, bueno, váyanse a Formosa y después de ahí vemos qué pasa. Eso es lo que sucede. Eso es lo que vos ves. Eso es lo que vos ves.、Eso、nosotros lo que vamos e s t á pasando? ¿Qué te... es la realidad c o n s t i t u o n a Ahora déjame hablar vos a mí. Ahora déjame hablar vos a mí. Vos explicaste tu posición, o déjame hablar mi posición. Nosotros lo que planteamos es que hay un principio de acuerdo donde se empieza a resolver、uh -huh. el conflicto. Y sobre ese trabajo se va a trabajar. De hecho, nosotros fuimos uno de los organizadores, la Tupac Amaru, de la Marcha de los Pueblos Originarios, una marcha multitudinaria donde muchísimos compañeros participaron y los sentamos a la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. Entonces, nosotros tenemos la estatura moral y la estatura. Para plantear claramente que acompañamos el reclamo de los pueblos originarios. De hecho, es una de las políticas fundamentales de la Tupac Amaru, este trabajo. Entonces, este es el comienzo de una mesa de diálogo, donde、uh -huh. nosotros vamos a estar, como estuvimos el día de los tiroteos, e s t u v i m o s presentes, estuvimos ahí acompañando a los compañeros, Estuvimos en el lugar de los hechos como organización. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay un principio de diálogo. Nosotros no. no No, esto, esto de la visibilización y esto de, del lugar, ¿sabes a qué me h a c e acordar? A la carpa de 25 de mayo. Más o menos la misma situación. ¿Entendés? Lo que se necesita es demostrar que hay un gobierno que no se ocupa. Y nosotros lo que creemos es que hay un gobierno que sí se ocupa, que tardó, pero que se está ocupando y que se está tratando de implementar una política de Estado desde el gobierno nacional para la solución de este conflicto. Que te vuelvo a decir, no es solamente el conflicto de los pueblos, del pueblo común.、Uh -huh. Hay muchísimas comunidades. No, por supuesto, los quilmes de s a l o Juan de los Pueblos. Hay m u c h í s m a s c o m u n i d a d e p o d e m o terminar、Muchísimo. de hablar porque yo te dejé supuesto, de hablar. Por supuesto, si usted está hablando, por eso lo llamamos también. Me estamos llamando también, p o Me estás interrumpiendo de la misma manera que vos te molestó que yo te interrumpa.、Uh -huh. A ver, Entonces, nosotros, nosotros lo llamamos, lo llamamos por、estima. teléfono para que hable, así que no lo estamos interrumpiendo. Usted está dando su opinión, solamente le estoy contestando lo que h a b í a e parece igualmente c o n t e s t a b a v o s t e molestaba. Por、cuando、supuesto, te porque estabas、si、estaba formulando esta una pregunta. ¿Por qué no p o r qué estás de acuerdo en lo que nosotros planteamos? Nosotros no estamos de acuerdo en las d i f e r e n c e a s y nos parece bárbaro. Hay distintas voces y hay que hacerlas escuchar. Y estamos. Vos, vos haces escuchar tu voz、uh -huh. y, y te agradezco que hagas escuchar la de nosotros. Nosotros tenemos una posición de acompañamiento a todos aquellos conflictos, porque creemos que para, para que este gobierno nacional y popular y para profundizar este modelo, lo que hace falta es que el gobierno laude siempre para el lado del más débil. Y en este caso lo está haciendo, se empezó a trabajar. El tema del territorio, pero obviamente que la Tupac Amaru va a acompañar un reclamo que es histórico de los pueblos originarios, porque es una de las, una de las políticas esenciales de la Tupac Amaru, y nosotros acompañamos eso. Ahora, Este es el comienzo, este es el comienzo para tratar de generar una implementación de una política de Estado desde el gobierno para los pueblos originarios. Que si y o me preguntas, todavía no la tiene. Pero Sancheta, que es que hay, hay que、bueno, influir para claro, que la tenga. Sancheta,、sí. ¿usted cree que se va a llegar, más allá de esta mesa de diálogo, a una resolución? Y usted mencionaba un ejemplo, lo de Acampe de Mayo. Yo le pongo otro ejemplo: el Malón de La Paz. Usted sabe sí, lo que sucedió en el 45. Sí, sí, sí. sí a mí me dio sí, la sensación, viendo lo que pasó el fin de semana.、Sí. No era Abra Pampa, pero volvían a, a Formosa. Es otro contexto, por eso se lo pregunto. ¿Cree que se va a llegar a una resolución? Nosotros creemos que sí, y te vuelvo a repetir: nosotros estamos tratando de garantizar este acuerdo que se logró y vamos a trabajar para implementar, para que desde el Gobierno Nacional se implemente una política de Estado, para que todos los pueblos originarios tengan、eh, la posibilidad. De, de conseguir、eh, su reclamo histórico, que es el tema de la tierra, que nosotros apoyamos, que nosotros acompañamos, obviamente que lo acompañamos. Ahora te vuelvo a decir. Es un tema、no、de creemos, tierra y también de represión en las provincias, porque. Bueno, bueno, bueno no, so, no solo hay. O sea. Se hay que señalarlo la, ese aspecto pero, también. Pero obviamente que lo señalamos, por eso estuvimos ahí y por eso estuvimos en el lugar en Formosa con un montón de compañeros acompañando el reclamo el mismo día que se estaba dando. ¿Entendés? Y en eso, en eso, nosotros podemos decirlo. Con la frente muy alta, nosotros estuvimos ahí presentes en ese momento y estuvimos tratando de garantizar que eso no ocurriera. Estamos en contra de cualquier tipo de represión, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de represión. Lo que sí creemos, te vuelvo a repetir, es que hay que hacer un trabajo. Muy profundo para que esto funcione.、Eh, es interesante. Vamos a decir lo de malo. No, no es el mismo contexto, no es, el mismo, no, no es la misma situación. Hago mi interpretación. Usted comparó. No, yo también tengo eso, una comparación. Perfecto, perfecto. Yo te digo, no, no, perfecto. Pero está bien, está bien. Cada uno tiene que tener. Y señalé su que no es el mismo contexto. ¿eh? Exactamente. No, no, exactamente. Yo te vuelvo a decir, pero está bien. Pero el hasta el momento era... sigue los mismos lineamientos históricos. Hasta el no, momento. Nosotros, nosotros creemos que no. Y nosotros te vuelvo a repetir, como organización. Lo que, nosotros queremos, lo que nosotros queremos es que este reclamo histórico、uh -huh. tenga una respuesta favorable. Es muy difícil, pero hay que trabajar para que este reclamo histórico tenga una respuesta favorable. Es interesante, Sancheta, lo que usted estaba diciendo, porque evidentemente lo plantea claramente. No hay una política hacia los pueblos originarios, decía usted, para solucionar、uh -huh. los, los problemas, o desde mi lugar y desde mi opinión, por supuesto, porque no opino igual que usted, hay una política que es. El genocidio de los pueblos originarios a través de la pobreza y el hambre. Y esto es también concreto. Por supuesto que lo llamamos, nosotros nos comunicamos con usted para preguntarle cuál era su opinión y también viendo estas fotos que tenemos en la mesa, en donde la Tupac Amaru y la Cámpora estuvieron presentes el día viernes cuando Gendarmería trasladó a. Eh, los hermanos con hacia Formosa y algunos se quedaron acá a un diálogo que se va a efectuar hoy a partir de las 18 horas con el gobierno en esta mesa de posible resolución del conflicto.、Uh -huh. Tal cual es tal cual, vos lo decís, excepto en un punto. No es que Gendarmería trasladó. La comunidad Juan pidió el acompañamiento de Gendarmería hasta el lugar donde ellos、eh, residen. Vamos、esto、a estar hablando con Feliz Díaz para ver si realmente esto fue. Hoy vamos a estar en Capital y vamos a hablar con él para tener testimonio si realmente solicitaron a Gendarmería que los acompañe. Muchísimas eso, gracias. Por, me parece perfecto. me parece perfecto. Gracias a ustedes. Hasta, hasta, chao, luego. hasta, luego. Chao, hasta luego. Juan Carlos Sánchez, integrante de la Tupac Amaru. Esta organización social que tiene como referente principal a Milagro Sala,、uh -huh. hablando de cuál fue la postura, acompañar al gobierno en que se complemente, se lleve, de delante, se lleve adelante de lo que se estableció, el acuerdo que se estableció, esto dice Sancheta, sí, sí. entre el Ministerio del Interior y los hermanos COM. Lo que sucede es que a veces la información no tiene correlato con lo que dicen otros medios, porque, volvemos a repetir, esto no lo dice solamente Clarín o Perfil. La corpo, como dice o no. no, no, no lo dice solamente esto, lo dicen también medios independientes que estuvieron en el lugar y plasmaron cómo una patota llegó y acompañó lo que fue el desalojo de este lugar de forma represiva, por supuesto, institucionalizada. Lo mismo que pasó en. Eh, Villa Soldati, Fernando.、Uh -huh. Se hablaba de que gendarmería no sacó a la gente, pero si le prometían que le iban a solucionar el problema, si le, promet... le decían que si no、uh -huh. se iban de ahí, no iban a tener acceso a una vivienda. Hay algo que es muy interesante, Cintia, que、eh, Maristela e s b a m p a socióloga, en la revista Sudestada de este mes, responde a una pregunta que le hacen, ¿no? Dice: el asesinato de m a r i a n o Ferreira, los hechos del parque indoamericano en Soldati, parecieran confirmar cierta tendencia a criminalizar las protestas sociales. ¿Cuál cree que es la estrategia del gobierno para abordar las protestas sociales? le pregunta al periodista. La criminalización, responde Svampa, es un dispositivo global, marcado por la necesidad de poder de disciplinar e d y doblegar a los sectores subalternos que cuestionan el modelo dominante en algunos de sus aspectos. Esto se asocia a los más variados tipos de protesta social, sindical, piquetera, socio-mental, étnica, entre otras. Nadie es ajeno a esta estrategia, se trate de Menem, de la Rúa o los k i s h n e r No se olviden de la estrategia criminalizadora de k i r c h n e r entre 2003 y 2005, con los movimientos piqueteros. Luego de 2005, el terreno quedó más despejado para el gobierno nacional y la represión se localizó casi exclusivamente en las provincias. Son ellas las que hacen el trabajo sucio a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias blancas. La represión aparece federalizada, y no bromeo con esto, dices Vampa. Lo que tienen de e x c e p c i o n a l los casos de Mariano Ferreira y del Parque Indoamericano es que ambos sucedieron en el corazón del poder e involucraron mucho más directamente al gobierno nacional, pero mostraron con crudeza cómo funciona el dispositivo ya instalado en las provincias. Y por eso le señalaba a Sancheta que también entra el factor represivo, que no lo señaló en esta entrevista、eh, Juan Carlos Sancheta.、Eh, por supuesto que nosotros. Aclarar a los oyentes en esto de, bueno, a ver, busquemos las opiniones distintas. Y por supuesto que hay opiniones distintas,、uh -huh. porque cada uno defiende los intereses que le corresponden, ¿no? O que le, le, o los e l o que quieren defender.、Uh -huh. Pero en esto de que había una foto en la cual aparece Juan Carlos Sancheta, que es integrante de la cámara, decidimos llamarlo por teléfono para saber cuál es su opinión al respecto. Él aclaró allí cuál es su opinión. Y vamos a seguir hablando de esto. Porque es importante saber cuáles son las opiniones diversas, como decía, pero、uh -huh. fundamentalmente dejar bien en claro: lo que fue el día viernes fue una represión, no fue algo, digo, fue un desalojo. No le podemos poner otro título. Por supuesto, de la mirada Sánchez, escuchábamos cuál era su opinión. Hay un llamado telefónico, un oyente, que llamó al 466-6559. Sí, ¿quién está del otro lado? Hola, buenos días. Buenos, buenos días. s q u i é n es nombre?、Hombre? Nazaret, de Barrio Ruiz Fifi. Sí, Nazaret, te escuchamos. Eh, no, yo llamaba para con contestarle a este señor, Sancheta,、sí. eh, aclarándole un par de, de cuestiones. s í、eh, Yo quisiera saber dónde estaba la cámpora los días que se hicieron marchas en Capital. Porque uno de los reclamos que hicieron los hermanos fue eso: que las organizaciones aparecen cuando quieren.、Uh -huh. Cuando hay que hacer el acompañamiento de estos cinco meses que ellos estuvieron en el centro de Capital, no apareció nadie. Es más, los días de lluvia se mandaban mensajes diciendo que se、eh, suspendían las marchas y nadie sabía quién era. Las marchas no se pueden suspender si llueve y truena, porque esa gente vive mal. Los cinco meses que estuvieron ahí, ¿dónde estuvieron ellos? Cuando faltaba comida, cuando faltaba higiene en los baños públicos y que no le echen la culpa al gobierno de Buenos Aires, porque ellos son Estado. Y ninguno se acordó de eso. ¿sí? Nazaret, vos estuviste ahí. Yo estuve ahí. Y no los vi. No vi a nadie de los que ellos dicen. Ni a la Cámpora, ni a la Tupac Amaru. La Tupac Amaru acá Moreno dice de los pueblos originarios: hay asentamientos en todo Moreno de gente de, del pueblo paraguayo, de la gente boliviana, ¿sí? que no tienen dónde estar. Agarran, hacen tomas y después, por cuestiones políticas internas, desalojan. ¿Y dónde están ellos? ¿Sí? Hay chicos que están pasando frío en casillas que tienen entre madera y madera 7 centímetros de diferencia. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está el gobierno? Yo no puedo ver el vaso lleno, como dice el señor Sancheta, ¿sí? porque ellos no estuvieron acompañando allá, como ellos dicen. Ah, no, en último s momento s se acordaron. ¿Sí se acordaron de acompañar a la gendarmería para que se lo lleven? De la 9 de julio. Cinco meses en 9 de julio. ¿Sí? Que no, nadie los vio. Cinco meses. Cinco meses que se fue a hacer marchas. Al Ministerio de,、eh, de Asuntos、eh, Indígenas, supuestamente. Todo vallado. Esa fue respu la respuesta del gobierno. Estaba todo vallado. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué te pasa, Nazaré, cuando l o escuchas a s a n c h e t a decir que no fue represivo, que se había acordado con la comunidad que se tenían que ir del lugar? Fueron cinco meses de represión y ni contar todos los años que ellos están padeciendo allá en la primavera en Formosa. ¿De qué me están hablando? A eso me, me indigna. Me, sinceramente me indigna. Porque a mí me. O sea.、Eh, yo, o sea,、eh, soy descendiente, está bien. Nunca voy a poder tener la vida que ellos tuvieron. Nunca voy a poder、eh, vivir en comunidad ni nada, s í pero、eh, el problema es este: es con todos los pueblos originarios. O sea, a e l l o s dónde están? Cuando lo, a los mapuches los reprimen en el sur, cuando estaban en la comunidad con cinco meses acá, o sea, ¿dónde estaban ellos? Ahora aparecen y levantan las banderas porque es re lindo tener a Tupac Amaru al lado de Vita, igual que el Che al lado de Vita. Es una. Infamia lo que están haciendo. Sí, lo único que hacen es seguir mezclando las cosas. Y a la gente que, que está en esto realmente nos indigna. No hay otra palabra. Es indignación de cómo están usando a la gente en, todo, en, todo, en todas las cuestiones. Sobre todo en esta. Porque con esto no, sí, no se juega. Que lo sepa el señor Sancheta. n a z a r e d te agradecemos la comunicación. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Un comentario más? Llamó Nazareda al 466-6559,、uh -huh. una oyente de esta radio recuperada. No, nada.、Eh, les agradezco la, el espacio para la palabra, ¿sí? Un、Muchas、abrazo、gracias. grande.、Uh -huh. Chao. Lo que hay que señalar, porque yo me quedé con lo que decía Sancheta, ¿no? Que nos pidieron la comunidad. Y después hablaba de esta foto. Dice, bueno, está el abogado, Félix Díaz. Sí, el abogado se acercó a la, a la Campo de la Topaca Marú a decirle que se alejaran del lugar, que no apretaran a la gente. Quizás es el momento de la fotografía que menciona s a n c h e t a que está el abogado de Félix Díaz. Estamos hablando de una c a m p e en la Avenida 9 de Julio, en la que se veía las carpas, la comunidad, la Campo de la Topaca Marú y gendarmería. Cerramos diciendo, porque ya estamos 14 minutos, nos pasamos de, de las 11 de la mañana. Le agradecemos nuevamente, a Nazaren,、uh -huh. por llamar. Lo p o d é s hacer, quedan unos minutos del programa del día de hoy, 466-6559 o al 1561-540359. Diciendo que lo que hay por parte del Estado, de todos los sectores del Estado, hablamos、uh -huh. del Estado Nacional, del Estado Provincial, de Gildo y Frank, que es un asesino, y así, sucede, y así hay hechos para、uh -huh. comprobarlo. Que lo que se está haciendo es una política de Estado de genocidio. No es ahora... que no hay políticas de Estado eso para eso los pueblos originarios. Lo, desvampa, ¿no? lo importante del dispositivo represivo, ¿no? que se ha federalizado. Opiniones diversas, por supuesto, nosotros resaltando aquí lo que venimos hablando en cada uno de los programas en donde trabajamos del tema de los pueblos originarios. Recuerdo que el año pasado se había votado una propuesta y se ha hecho una comisión de, de pueblos originarios aquí en Moreno. Y en ese momento en el recinto habló Pedro Camps. Vamos a estar buscando la palabra de Pedro Camps en el día de hoy.、Respecto、15 temas, ¿no? minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas y volvemos en esto que llamamos recorte informativo en esta Radio Recuperada. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa en el auto de mi papá, de nuestro padre a la casa de la novia y en el puente de Santa Rosa. Y acceso este desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. FM Moreno, estación de radio, espacio publicitario.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 Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl.yahoo.com.ar. Ser Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien tembloroso se lo cuenta a otro maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo en base de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde de dos plazas y media en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. La blanquería. Nine s h o p p i n g local 28. Uruguay, esquina al corta, Moreno. Arias 2215, Castelar.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 Tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de, de algunos concejales. Y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es m u c h í s i m o Resulta bochornoso verles fanfarronear. Este, Lo digo así, claramente, parece que alguien está jugando, este, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible, como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no?、Record Informativo, el o r t e i n f o r m a t i v o el o t r o p e r i o d i s m o Bueno, últimos minutos de recorte informativo, 11 y 20 de la mañana. Algunas cuestiones para comentar. Bueno, hoy hablamos en varias ocasiones citando artículos de la revista Sudestada, de la última revista de mayo. Hay muy poquitas, porque ya se llevaron la mayoría.、Eh, tiene como tema principal policía, una banda descontrolada, mafia, impunidad y política. Y también las medidas de seguridad que se aplicaron en este. Último año, en estos meses de、uh -huh. principio de año del 2011, que van en correlación con el pedido de mayor seguridad de la clase media. Así que citamos varias veces y se encuentra aquí la revista Sudestada en la radio. Así que si querés, puedes venir a saber 81 a buscarla o llamar al 466-6559 o al 15-61540359. Yo no tengo una s u d e s t a d a aquí en la mesa, pero tengo una invitación para el sábado 14 de mayo. Desde 9 a 13 horas. Va a ser un seminario sobre transgénicos, agrotóxicos y soberanía alimentaria. El seminario estará a cargo de c e t a r y Rapal, Centro de Estudio de Tecnología Apropiada para América Latina, Redacción contra Plagicidas. Esto es en el Bachillerato Popular del Cañón, Monsegur 260, esquina g r i g o y e n Moreno. Y hay que decir、eh, también, Fernando, ¿estuviste presente en la Feria del Libro Independiente del Oeste? Estuvimos en la feria. Muy interesante la propuesta porque uno puede ahí establecer. Vínculos con editoriales independientes que están muy lejos de acercarse a Palermo en esta Feria del Libro que hoy cierra. Que no hubo tanto ruido como se decía, a v i s t e Tanto b a r c a l o s o Más mediático fue, fue, en realidad. Muy mediático. Previo a, a, a, a la. Al previo, <risa> claro. Fue la previa. Después no pasó nada. Pasó que Aníbal Fernández presentó un libro casi con mucha similitud a un libro de jaboreche, t pero bueno, esas cosas suelen pasar. Le agregó con otras hierbas. Con otras hierbas las agregó. También estuvo presente el gobernador Danesioli, c el hijo de Alfonsín, Bill, muchos políticos.、Eh. Por razón, no fui a la Feria del Libro. Este año no fui m o s a la Feria del Libro, pero fui m o s a la Feria del Libro, independiente del oeste. Estuvimos ayer, estaba a g u s t i n a z u l p i z Leonardo s m e r l i n también Víctor Castro. Había otros compañeros de esta radio r e c u p e r a d o Tardo, t a r í o Atardo.、Eh, la gente es u m b i d o Allí haciendo, bueno, con un stand, compartiendo lo que es la experiencia de esta radio recuperada y con la posibilidad de hablar con personas que militan en diferentes espacios. Había docentes que trabajan en cárceles y también vamos a poder compartir que nos cuenten cómo es esto a lo largo de la semana. Pudimos recaudar algunos contactos para estar、teléfono. llamando por teléfono y poder hablar con ellos y que nos cuenten de qué se trata esto. Hablando también con la gente de e s p a ñ o l o s en Rebeldía. Tenían un stand allí nos、eh, pudimos sociabilizar algunos <risa> libros. Uno que tenemos aquí es Criminalización de la Pobreza y la Protesta Social,、eh, coordinación de Claudia Corol y también está la presentación de María Esteles Bampa, que recién leímos, a、uh -huh. eh, que se encuentra que también en, en esta edición de su estado. h a b l a r e s t a e n de s e s o El 27 de mayo, en el Colegio Mariano Moreno. Así que estaremos allí para hablar con María Esteles Bampa. Todo esto tenemos y, por supuesto, queda mucha información. Antes de hablar con Juan Carlos Sánchez, escuchábamos una entrevista. Realizada a Mario Barrios, que es de una organización de pueblos originarios que se llama Orcopo. Él mencionaba cuál es su visión acerca de la situación de los hermanos, con particularmente, pero el aparato represivo y su vigencia actual. Así que vamos a tener mañana para compartir más información y qué va a haber en Nunca es tarde. ¿Podemos adelantar algo? Sí, vamos a estar hablando con Marcelo Balco sobre este tema porque, insisto, hay muchos elementos más, allá que es otro contexto. Que nos lleva a analizar al malón invisible de La Paz y el momento que se está viviendo con la comunidad COM. Hoy a las 18 horas será la reunión con Florencio Randazzo en la Casa Rosada, también con el viceministro del Interior de Formosa, que estará presente en el lugar con Félix Díaz, y también estaremos buscando la comunicación telefónica con los docentes de Santa Cruz, porque siguen profundizando las medidas de fuerza. Hoy también hay actividades porque se cumple un año de la detención de、eh, Martino. Y también, seguramente, vamos a mencionar algo en Nunca es Tarde. Vamos a estar trabajando,、eh, trabajando el tema. Nos despedimos porque ya estamos muy pasados de la hora. 24 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Quédate con toda la programación de esta radio recuperada. Y nos encontramos nuevamente al aire, entre los oyentes y yo, porque tal vez puedo estar, pero del otro lado, sí, a partir sí, sí. de las 14 horas, pero no al aire. Mañana a las 9.20 y Fernando Ochoa en Nunca es Tarde, luego del informativo Farco. ¿Se va sin presentar el equipo, no? No, no, pará, me falta presentar、ah, el equipo. o p e r n s é que nos íbamos, claro. Operación técnica y puesta en el aire. Miguel Ángel Costas. Equipo informativo. Rubén Bustamante. Cecilia Rodríguez. Cintia Medina. Agostina Sulpici, Juan Ledesma y Fernando Choa, que está aquí al lado. Por supuesto, todos conformamos e s t o que transmitimos por esta radio recuperada. Nos encontramos mañana con más información. q u e d e s e e con toda la programación de esta radio recuperada. Muchas gracias por estar.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 Daños colaterales. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto. Es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano. Pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción. De Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distintas. Que, que opinamos diferentes. Diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se, se, se juntan. juntan. Se estrangulan. Se apetecen.、En、voces.